Un atraco en el supermercado viene la policía y hay un muerto no con un tiro exactamente <ríe> ahí en el que te conté en, en el ano tiraron el piso el testigo un testigo mari testigo <risa> ajá señor cómo se llama sudo Le de Santos ymercio rales. Ajá. ¿Qué vio ustedes? un negro y te saca chaqueta, ¿no? Y entonces mira, amenazó a todo el mundo. Esta gente se salió, la gente dependiente de la tienda, pero este señor se paró y fue a, a, a tratar de evitar el atraco y este le metió un, un tiro en el culo. No <risa> Un momentico. <risa> es donde le pegó el tiro. A un culo, no está viendo ahí, mira la sangre. Ok, mire, usted te va a tener que declarar esto, pero yo no puedo poner eso ahí en la declaración. ¿Qué va a poner? No, bueno, pues, se le va a llamar a, a declarar, pues yo voy a poner que el tiro fue en el recto. ¿Cómo? En el recto. Sí, pero se lo dio por un culo. Sí, pero no se puede decir así. Bueno, está bien. Lo llevan para la comisaría y le ponen ante la gente ahí. Mire, aquí está el testigo del atraco. Ajá, ese negrito que está ahí fue, eso fue... Pero diga cómo sucedieron los hechos. Bueno, mira, el negrito entró hacer se quitó una pistola en la mano. Entonces, estaban los dependientes de la tienda de supermercados. Y, y atrás estaba este señor que trató de evitar el atraco. Y cuando trató de evitar el atraco, este tipo agarró la pistola y le metió un tiro en el... En el un tiro en el... O sea, el tiro se lo metió a él en... en mira, policía, ¿cómo se llamaba el culo del tipo este que estaba ahí? ¡Ja,